Dios te damos gracias, gracias por este tiempo que tuvimos de alabarte juntos, de adorarte juntos, de orar juntos y Señor ahora que queremos acercarnos a vos a través de tu palabra pedimos, en realidad seas vos acercándote a nosotros a través de tu palabra, porque es tu voz la que queremos oír, queremos que nos hables a cada uno y que sea tu espíritu el que. Haga llegar esa palabra tuya a lo profundo de nuestro ser y nos transforme. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tuvimos una lectura en Éxodo, Éxodo capítulo 16, leímos los versículos 9 al 30. Pueden releerlo después en sus casas, pero quisiera comentar algunas, algunas cositas y luego ir a dos pasajes en el Nuevo Testamento habla de esa historia ahí en el desierto, eh, del pueblo salido de Egipto y cómo Dios les provee el maná. ¿no? Y el relato nos nos hace ver la actitud que tenían muchos de ellos. ¿no? Una actitud que quisiera que después también cotejemos en el Nuevo Testamento y que nos habla de la actitud que muchas veces tenemos nosotros. Es decir, que no solamente nos habla allí de que, bueno, el pueblo murmuraba contra eh, contra el Señor, contra el Moisés y demás, sino que eh, nos da ciertos detalles de la actitud que tenían respecto al maná. Nos dice que Dios les dijo, bueno, yo les voy a proveer para lo que ustedes necesitan. A la mañana ustedes se levantan y cuando se levanten van a encontrar una capa fina sobre el piso. Dice, eso es el pan que van a comer. Pan descendido el cielo para ustedes, lo recogen y entonces van a comer eso. Yo todos los días le voy a dar, no se preocupen, yo todos los días les voy a dar. Entonces, ¿qué hacen? A la mañana, algunos se habrán levantado más temprano, dicen, bueno, vamos a juntar mucho, dicen, calculen dos litros por persona. ¿no? Imagínense nosotros una botella ahí de dos litros y cuatro, le cortamos el cuello arriba, eso es lo que más o menos tenían que juntar. Entonces algunos juntaron y juntaron y juntaron y otros salieron y simplemente juntaron. El que juntó mucho, mucho, mucho, dice cuando lo midió por litros eran dos litros. Y el que juntó poco, cuando lo midió tenía dos litros. La bronca de lo que juntaron mucho. ¿verdad? dicho Yo me levanté y antes que salga el sol y tengo dos litros y Dios como que de alguna manera evidentemente hizo que Eso que hicieron, para decir, para esa, esa avivada de si yo voy a juntar más que los demás, no le funcione. ¿no? Porque si no, tendría que funcionar. ¿no? Decir, que juntó poco, tendría que tener menos. No, todos tenían dos litros. Pero no no aprenden con eso. No, no les sirve de escarmiento como decir, bueno, está bien, tengo dos litros, que lo que voy a comer hoy, está bien, el señor mañana me va a dar de nuevo. No, no es carmienta con eso. Dios les dice después, en otro momento, bueno, punten para cada día, yo mañana les voy a dar de vuelta, no guarden para mañana, confíen que yo les voy a dar de vuelta. Y algunos dijeron, bueno, sí, confiamos, pero, y entonces juntaron y juntaron como para guardar para el otro día, se les pudrió, se les pudrió, se le llenó de gusanos, ahí no pasaba nada no pasaba a nadie, imagínense en el medio del desierto con el calor, todo eso podrido, lleno de gusanos y los otros señalándolo porque no, no tenían donde esconderlo, ¿No? ¿qué hicieron con eso? ¿Cómo? Sigue la cosa, pasan unos días y Dios le dice, ojo, el sábado les doy el doble y no se les va a pudrir, junten el doble cocinan todo y el otro día, que es el día de descanso, no tienen que salir a juntar porque ya lo juntaban el día anterior, ya el día anterior les di el doble. Es decir que ahí sí, cuando juntaban mucho, iban a juntar los cuatro litros por persona. Y Dios nos iba a bendecir de esa manera. Pero al otro día dice ni salgan, ni salgan porque no les voy a dar al otro día. Ya juntaron el día anterior. Al otro día después sí, el domingo sí les voy a dar, pero el sábado, día de descanso, no les voy ¿Qué hacen algunos? Salen a buscar después. Ya habían juntado el doble el día anterior. ¿Para qué salen al día siguiente? Pero salen igual. Porque quiero tener un poquito más por las dudas. No, no por la fe, por las dudas. Y salen y se encuentran que no hay nada. Y si les dije que no hay nada. Y Dios se enoja, pero escúchenme. Si les hago juntar todos los días y van a decir, este Dios nos tiene trabajando todos los días, no nos da un día de descanso. Les doy el día de descanso, les doy un día antes el doble para que al otro día puedan descansar y salen a buscar igual. Me parece que es una cosa del ser humano, ¿no? Que sí, señor, te creemos, pero... ¿no? Y, y, en, y más allá de, de la cuestión con la fe y demás, no sé, a mí me da la, la sensación de, de la vivada, de ¿no? decir, bueno, no sé, yo quiero un poquito más que los demás. ...junto un poco más... ...entonces me levanto más temprano junto más... ¿oh? ...o guardo para el otro día... ...cuando los demás capaz que no tienen yo yo voy a tener... ...o no sé... ...una ventajita más juntando el domingo cuando el sábado... Bueno, ...el sábado cuando el viernes juntaste el doble... ...pero ¿cómo uno quiere juntar un poquito más... ...y eso está en el ser humano... ¿Eh? ...juntar un poquito más... ...guardar un poquito más... ...quedarse con un poco más que los demás... ¿Eh? ...no importa... Ya, ...ya dejó de servir... ...si hay pan gratis y es para todos está en la misma medida para todos, es como ¿dónde, ¿dónde puedo tener ese plus que me ponga un poquito arriba? y Dios de una manera y otra les iba a hacer luchando ese plus, vamos ahora al Nuevo Testamento vamos a buscar Mateo, capítulo 6 versículos 19 al 24 esto es parte del Sermón del Monte Mateo 6 desde el versículo 19 dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí estará también tu para el cuerpo por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de luz pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad qué densa será esa oscuridad nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro no se puede servir a la vez a dios y a Jesús nos habla acerca de esta acumulación y viene un poquito de la mano con lo que venimos hablando. Esta cosa de acumular más para uno, tener un plus, tener un poquito más para uno mismo. Esta cuestión del egoísmo, esta cuestión del orgullo por la que nos invitabas a orar, esta cosa que está tan presente en el ser humano, ¿no? Y Jesús le llama la atención y nos llama la atención a nosotros. Quizás lo que está de fondo de todo esto es... Un amor exagerado a sí mismo El amarnos a nosotros más que a los demás De manera que no podemos oponer a Dios Por sobre todas las cosas Y menos amar al prójimo Como a nosotros mismos Por eso Jesús decía que todo se reducía a esto Es decir, cuando cuando yo quiero tener Pero para mí Y entonces no puedo considerar Lo que el otro necesita Cuando quiero tener para mí Incluso a costa de lo que le falte al otro y Jesús va a hablar de esto Y después Santiago va a retomar También el mismo tema. Dice, no acumulen para ustedes acá en la tierra, porque hay un problema, dice, acá hay ladrones, o sea que esto no hay nada nuevo bajo el sol. Acá dice, hay ladrones, vos te juntás un montón de oro, viene uno y lo roba. Dice, acá las cosas se te oxidan. ¿No? O también tenés muchas prendas y por ahí se te apolillan. ¿No? Vos hacés tesoros en el cielo es el problema? Esto? Y que a lo mejor yo tengo mucho acá y puedo compartir con los demás. Si se me apolilla es porque a lo mejor tengo más ropa de la que tengo que tener. No sé si les pasó a ustedes alguna vez, pero ¿se les apolilló algo? ¿No? A mí hace un tiempo se me apolilló un polvo, me dio una bronca ¿no? y me di cuenta que era un polvo que no estaba usando. Y más bronca me dio, porque dije, este pullover lo podía haber usado otra persona. Y yo lo tenía acá en el placar, con esa cosa de, bueno, ya voy a bajar de peso. Y, y, y se me apolichó. no Y capaz que estuvo, no sé, estuvo dos, tres años ahí el pullover. Claro, usted se ríen usted no engorda. pero eh, Y dos, tres años lo puso otra persona. Y no lo usó y ahora no lo puede nadie, porque está todo lleno de agujeros que tuve que tener. Y sentí como que, digo, este pulor me, me, me está echando en cara, de alguna manera. Que tenía que haber ordenado ese placar y haber dicho, esto no, no lo uso, no lo voy a usar, pero tengo que dar. ¿No? Y eso es lo que dice el, el señor. Dice, no puede ser, si, te, si tenés tanto eh, oro que se te oxida, bueno, nosotros podemos irnos juntando unos oros, pero si tenés tantos tanto billetes, ¿vieron los billetes que cuando guarda uno billetes por un tiempo tiene un olor... ¿A billete guardado? ¿Sí? Ah, saben. <ríe> <risa> ¿No? Bueno. ¿No? Tantos billetes guardados. Tantos billetes guardados cuando hay tanta necesidad. No sé, por ahí, hablan, por ahí nos dicen algo. Ese olor, por nos dice algo. Cuando tenemos quizás un hermano, alguien que está pasando necesidad. Por nos dice algo digo que vayan y se gasten ahora todo el sueldo y qué sé yo, pero bueno, no sé Jesús habló con el joven rico dijo, bueno, vos tenés muchas propiedades no puedes vivir en todas las casas que tenés y hay un montón de gente que está sin casa si querés seguir a Dios amá y se fue triste porque tenía muchas casas muchas propiedades dice mejor en vez de acumular tantas cosas para vos solito acá acumula en el cielo En el cielo, porque en el cielo no va a ser como acá. No es que en el cielo si tenés mucho no vas a ser el potentado que, que va a poder tener un montón de gente que trabaje. No, en el cielo va a ser parejo la cosa. Va a haber justicia. Va a ser distinto. Nos vamos a amar a todos. Vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que va a ser distinto. ¿No? Lo que tengamos allá va a funcionar de otra manera. Pero acá se nos pudre el oro, se nos oxida el oro, se nos pudren las cosas, pues se nos pudre la comida porque compramos y no la usamos, se nos apolilla la ropa y hay un montón de gente que pasa necesidad. Digo, podemos pensar esto en, en los términos así materiales, y económicos, pero podemos pensarlo en otras cosas que el Señor nos da, en tantas otras cosas que podemos compartir, en tantas otras cosas que si tenemos amor, en vez de acumular todo ese amor para nosotros mismos, Podemos brindarlo para los demás también. No es que no nos amemos, porque dice, amate, ama al prójimo como a vos mismo, amate, pero amá también al prójimo. Tendremos cosas para repartir, tenemos cosas para dar, tenemos amor para dar. Si no lo damos, también se nos pudre, se nos apolilla, se nos oxida. No nos hace bien guardarnos todo el amor para nosotros mismos, nos hace mal, nos hace mal. Parece que Jesús salta a otro tema con esto de la lámpara, el ojo, la lámpara del cuerpo, pues está hablando de lo mismo. Y dice, Dios te da muchas cosas. Y si uno dice, bueno, ¿qué son las cosas más valiosas que tengo? Y la vista. Hoy justo no vino falconalo, pero la vista. ¿No? Dice, "Es una cosa más valiosas. Dice, "Bueno, eso que vos considerás tan valioso, si lo tenés para vos mismo y te hace pecar. Si no lo tenés, enamora a Dios por sobre todas las cosas, si enamora al prójimo, te hace pecar. Te conviene sacarte un ojo ¿no? y entrar al cielo que eh, con toda la vista ir al infierno. Bueno, lo pone así como ejemplo. Cualquier cosa de lo que nosotros tenemos, de lo que el Señor nos dio, con lo que Dios adornó nuestra vida, es para nosotros, pero es también para amar al prójimo con eso que tenemos. Por eso dice no poder servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. O Y andan por ahí las teologías que pretenden juntar estas dos cosas, como decir, tengo riqueza porque estoy con Dios. Pero Dios dice, no podés amar a dos señores. No podés amar a Dios y amar a las riquezas al mismo tiempo. No no se te puede vivir apolillando la ropa, oxidando el oro, y en medio de tanta gente y tantos hermanos con tanta necesidad, y decir que amamos a Dios al no se puede no se puede decir que amamos a Dios con todo nuestro ser y amarnos tanto tanto tanto a nosotros mismos y el último pasaje que quisiera que veamos esta mañana se encuentra en Santiago capítulo 5 versículos 1 al 6 donde Santiago profundiza un poco estas palabras de Jesús Tiago 5, desde el versículo 1 al versículo 6, dice Ahora escuchen, ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan como clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. Ese clamor de sus trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que les ofreciera resistencia. Fuerte las palabras de Santiago. No, pero eso que ya avisoraba Jesús, que le decía, oh, ¡cuidado, la polilla, la Ya les pasó eso. Ya se les comieron la ropa, ya se les auxiliaron. Igual insisten en una vida de lujo, de placer y demás, en medio de tanta necesidad. Dice, ese óxido va a testiguar contra ustedes. Como les decía lo del pullover apolillado. Va a clamar Dice, el Señor escucha ese clamor, inmediatamente resuenan seguramente para, para ustedes también las palabras en Éxodo, donde el clamor del pueblo oprimido en Egipto llegaba a los oídos del Señor, dice ahora el clamor de los eh, trabajadores que ya le trabajaron el campo y ustedes no le pagaron, de aquellos que podían haber ayudado y no ayudar, dice ese clamor dice, llega a los oídos del Señor, y uno dice pero yo no soy rico, Bueno, quizás no necesitamos tener un millón de prendas para que se nos apolille, pero por ahí tenemos algunas de más. Y el Señor dice, entonces ya tenés más de lo que necesitas, sí, sos rico, tenés riqueza, tenés más de lo que estás necesitando y podés ayudar a otros. Tenemos dones que el Señor nos ha dado y los guardamos por ahí para nosotros mismos, cuando los podemos brindar a los demás, porque hay necesidad de que los brindemos a los ¿Cuántas cosas tenemos con las que podemos hacer mejor la vida de los otros? Y ¿saben qué? Ahí es cuando vamos a ser más felices. Pero uno por ahí dice, no, si yo me guardo, si yo tengo, si, si me sobra, un poquito capaz que doy. Y el Señor va contra esa, esa actitud mezquina propia del ser humano. De que bueno, por ahí si me sobra un poco, ¿no? si, si, si me sobra una moneda, si tengo algo devuelto, Todos somos más o menos así. Y el Señor nos invita, como siempre, a amarlo a Él con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Que no llegue al Señor, a los oídos del Señor, el clamor del que necesitaba de nuestro amor y no lo tuvo. ¿Se imaginan? no Nosotros oramos, y Dios, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y al mismo tiempo, al Señor le llegan algunas oraciones que dicen, ay, perdonalo, perdonalo a Cristian que necesitaba que me ayude en esto y no me ayudó, ¿no? perdonalo, y cada uno en nombre de nosotros, ¿no? ¿Eh? que le pedí una mano en esto, a esa persona que a lo mejor ni nos conocen pero nos vieron por la calle y nos pidieron, ¿no? y yo necesitaba esa ayuda y no la tuve, o de nuestra misma familia, ¿no? que por ahí digan al mismo Señor al que oramos nosotros, yo necesitaba que él, que ella me escuche y no me escuchó, que me abrace y no me abrazó, que esté conmigo y no estuvo, que me aguante y no me aguantó, que me ame y no me amó. Que no llegue al Señor, a los oídos del Señor, esos clamores en contra nuestro. Que no llegue. Que vivamos una vida de amor como para que a los oídos del Señor lleguen otras cosas. Oremos. Dios, le damos gracias. Gracias porque vos nos amaste de verdad y nos amás de verdad tanto que te diste por nosotros. Así nos enseña tu palabra, que nos amaste tanto que diste a tu Hijo por nosotros. Y tantas veces nos llenamos la boca diciendo cuánto amamos a los demás y damos tan poco. Y rascamos todo para adentro, todo para nosotros. Y se nos pudren las cosas y seguimos juntando. Cosas tenemos que quizás ni sabemos que las tenemos. Pero no solamente en lo material. Cuánto afecto nos damos, cuánta paciencia nos brindamos, cuánta misericordia pedimos solamente para nosotros. Señor, ayúdanos a tener un corazón generoso como el tuyo. Ayudanos a amarte de verdad. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas de verdad, porque cuando sea así, realmente vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos y necesitamos hacerlo. Para honrarte, para ser felices y también para hacer mejor la vida de aquellos que nos rodean. Ayúdanos, porque solos no nos sale. Ayúdanos en el nombre de Jesús.